Un calefactor eléctrico tiene una potencia de 1000 vatios. Si se utiliza durante dos horas, ¿cuánta energía consume en kilovatios hora? KWH.